Ya nada soy Ya nada soy Si tú me dejas Sola Ya nada soy Ya nada soy Sin esa luz que tú me diste. en dónde está aquel amor que ayer en mi vida triste en dónde está si sola vivo en la desolación No puede ser, no puede ser, que no hayas perdonado. Si alguna vez, por mi locura, nuestro amor he traicionado, ¿qué voy a hacer? Eres ta vida ocurue Sin nada soy Sin nada soy sin ti no puede ser. No.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 Hiçbir şeyim yok, hiç